Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. como tal queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes aquí en Puente Alto eh, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Eh, tenemos un tema para tratar hoy día. Pero antes de, de tratar el tema no podemos eh, eludir el tema de que todo ya eh, anda en boca de todo lo que está pasando en nuestro país que de, de manera de cierta manera hay un importante grado de incertidumbre porque no la situación se ve muy complicada sobre todo eh, en muchas partes uno hace un trámite que si yo en una entidad fiscal no estamos así hasta que todo se normalice. Y a veces de verdad creo que nunca se va a normalizar esto. Eh, cuesta creer que se vaya a normalizar porque las posiciones son muy muy distantes y no, no se ven no se ven reales intenciones de acercamiento. Andamos negociando en distintos niveles, los parlamentarios con el gobierno tienen una visión del problema el pueblo tiene otra visión totalmente distinta. Y, y hoy día, si bien es cierto, hubo una, una conversación porque quien el ministro del interior, llamada, la semana pasada al Conglomerado Unidad Social, que de alguna manera, sin arrogarse la representación del pueblo, ha, ha, ha ido cogiendo las demandas. Este, este, este conglomerado tiene cierta autoridad moral porque este se formó antes de que empezara este estudio social, que se llamó una protesta el 5 de septiembre, entonces, eh, con la consigna nos calzamos, nos unimos. Entonces, eh, hoy día fueron, como te digo, los, los más principales, los principales eh, miembros, digamos, los ejemplos del, del conglomerado a conversar con el ministro. Eh, no se, no se ve muy auspiciosa la, la cosa hasta el momento, es importante siempre conversar, pero cuando se ven, cuando se muestran señales de, de, de reales intenciones de, de querer avanzar en un acuerdo, en, en, en, en, en, en, digamos, en tratar de, de satisfacer en alguna medida los, los requerimientos, las demandas sociales del pueblo Así que eh, veremos lo que pasa les digo yo, no, las cosas están complicadas, todos ustedes lo saben, la gente está reclamando eh, ya por, por, el, por el caos social, por el desorden, pero también eh, ha quedado en evidencia cada vez más eh, cuando el gobierno justamente está promoviendo una de seguridad eh, eh, un llamado, un proyecto de leche, quiere llamar a los militares, para infraestructura crítica que llamaron eh? y es como la infraestructura básica para no quedarnos sin agua, sin nubes, sí, sin sí. comunicaciones, en fin, una serie de cosas eh, como el gobierno no goza de ninguna credibilidad, pero ninguna, entonces eh, esto se ve como una manera de de buscar controlar a la gente un gobierno que tiene menos del 10% de aprobación no tiene ninguna otra posibilidad de hacerlo más que por la la gente eh, está muy, en convicción muy fuerte de esto no tiene que parar porque es la única manera que el gobierno no nos aplasta entonces eh, las cosas están complicadas pero si de, si dejamos de movilizarnos todo lo que sea avanzado se pierde dejamos de movilizar todas las violaciones de los derechos humanos habrán sido en vano. todos los muertos sido en vano. todos los otros perdidos habrán sido en vano. todas las violaciones han sido humanas en entonces por esas personas por esos luchadores que tuvieron y que se sacrificaron creo que tenemos que seguir lucha bueno, la directora para mucha lo que está pasando la directora de amnistía chile denunció amenazas de muerte tras informes sobre las violaciones de los derechos humanos. Ana Piquet explicó que recibió un correo amenazante que dice que vamos a ir a matar. Pero no dice, perdón, no dice que te vamos a ir a matar, pero dice que si sigo haciendo lo que estoy haciendo, puedo terminar en una tabula. Ella fue la directora de la INPN Nacional China. La encuesta que se entregó esta semana, mostró que la mayoría de los chilenos apoyan que sigan las movilizaciones y la gente protestando en la calle pese a la violencia que siente a carrera las, las movilizaciones de las cuales hemos estado en algunas, no en todas generalmente se dan en forma pacífica y después un sector extremo que, que está normalmente cercano al, a un borde de la movilización en el parque forestal donde están siempre los de primera línea y empieza la, la provocación y empieza la la la represión. El mostreo confirmó que en una semana el apoyo y el despertar social subió de un 56% a un 67%, confirmando que la población sigue esperando las señales del gobierno en materia de pensiones y de salud que no que aún no han sido solucionadas. Esto también marcó una bruta caída en la aprobación del presidente Piñera, pues sin si un 80% desaprueba su gestión, solo un 12% la sigue apoyando. Yo hablé de menos del 10% porque esta es una encuesta cadena de gente proclive al gobierno. Pero había otra encuesta que habló de un 9,1% hace más poco más de una semana. Y es bastante más creíble Cabe recordar que esta semana hubo un reconocimiento de los hechos de violencia, de las protestas destacando que son incidentes de discriminación clasista que se vivió en el mall portal de la dehesa. Ahora, la ministra Romilar asegura que si la justicia acredita las violaciones a los derechos humanos, el gobierno será el primero en condenarlas. Human Rights Watch eh, declaró eh, un informe muy interesante que eh, dice cosas muy concretas sobre los derechos humanos. Es un grado de irresponsabilidad enorme, no solo para los manifestantes, sino de los carabineros que están en el límite de incurrir en un relito, sobre el límite de 30 40 metros de distancia para utilizar una escopeta de perdigón. Nosotros lo que hemos querido hacer en estas dos semanas son dos cosas. Un diagnóstico objetivo de lo ocurrido, del saldo de materia de víctimas pero también hemos registrado lesiones sufridas por los propios Carabineros Roman Rinewatch dice los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a las mujeres y a las niñas que a hombres y niños. También dice que también han, han actuado con gases lacrimógenos dirigidos, dirigidos directamente a los manifestantes. Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y la prueba que existen son un sobrevía prohibirse en todas las circunstancias. Para que una conducta o unos hechos puedan ser caracterizados como sistemáticos, no solo es necesario la reiteración de la conducta, sino también hace falta que esa conducta reiterada pueda corresponder a tácticas de abuso que obedecen a una orden. Ahora, el gobierno, por su lado, tal como les comenté al principio, anuncia su plan de seguridad para sacar a los militares para la protección de la infraestructura básica o crítica, pero que no pueden ser penalizados por violar los derechos humanos o sea, esta es una verdadera licencia para matar porque los militares cuando fueron llamados en un discurso eh, antes de, en, hace como dos semanas y media atrás le dijeron que no al presidente porque no querían ser penalizados por el tema de los derechos humanos el, el presidente les dio una solución un, un proyecto de ley que les da le evita esa o sea, esa penalización. Por lo tanto, yo digo, es una licencia para matar Lo que haremos, dice el gobierno, es recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, recuperar salarios y oportunidades para las pymes, expresó presidente. Qué absurdo, parece que no comprende nada el presidente. Cuando hay caos social es difícil que pueda haber condiciones para crecer, para invertir. Todo el mundo está recogiendo, como se dice, las inversiones. No hay no hay nada ¿Quién va a invertir, digamos, ¿Una, una, una pyme que, que, que se juega todo lo que tiene en una pequeña inversión para que se la destruyan? Parece que el presidente no entiende mucho lo que está pasando. ¿eh? La verdad es que el foco gobierno es exasperante, porque en vez de poner acento en la agenda, en la discusión inmediata, de la agenda social, a toda máquina, los suyos son proyectos de adoctrinamiento en colegio y los militares en la infraestructura que se hace realmente difícil que quieran salir de la crisis. Ahora, ¿cómo, cómo piensa estas personas? Voy a decirlo con todas sus letras, para respaldar a nuestras fuerzas de orden y seguridad, lo dijo Andrés Aramán en la semana. Jamás vamos a avalar que se produzcan violaciones a de las derechos humanas, pero tenemos que entender que sin ellas es imposible normalizar el país. En realidad, este, este discurso que hace, se, hagamos la justicia a la mano, porque él decía, se, se mal interpretó que él decía que eran las violaciones, se refería a que sin las violaciones a los derechos humanos era imposible normalizar el país, sino que se refería a las fuerzas de orden y seguridad. Pero hay una periodista que, de televisión, no me qué canal, una, una amiga que se llama Mónica Pérez, que habló de que era imposible... Dijo, efectivamente, que es imposible establecer el orden sin violar los Derechos Humanos. Entonces, así piensa esta gente. O sea, lo, que, lo más importante para ellos es la custodia de la infraestructura y, y el orden. Y los Derechos Humanos para ellos no son tan importantes, como lo han demostrado. No, no es una cosa que yo, que yo les diga. Ahora, todo Chile ya se dio cuenta. Carabineros permite los saqueos y se dedican a reprimir las manifestaciones. Como todo está entrelazado el descontrol policial generalizado y la nula respuesta del gobierno respecto a las demandas sociales, han incrementado o son sin duda un antecedente de la violencia vandálica que siendo grave, y cuestionable es menor en comparación a la gran mayoría de la población movilizada ...que ha ocorrado el espacio callejero pacíficamente... ...ante la incapacidad de la propia policía... ...de controlar el orden público... ...se ha ido construyendo, desde fines de la semana pasada... ...una aparente, coordinada agenda mediática y del gobierno... ...la diligencia política, los grandes medios de comunicación... columnistas, según la cual... ...la violencia del lucho... ...desvinculada de las demás variables es en realidad el problema y debe ser enfrentada de cualquier modo, incluso con los militares, mientras algunas voces de alarma empiezan a advertir o amenazar con una azonada golpista. El escenario mediático es perfecto para incrementar la represión y es el mismo que se ha venido tratando de inconder desde el día primero. Ayer, como tantas otras veces, hubo manifestaciones multitudinarias y pacíficas, pero las cámaras de los canales de televisión eh, desdeñan aquellos hechos noticiosos y ponen el foco en el saqueo o en el incendio. Insistimos, nada de ello es aceptable y nadie lo valida. Pero del mismo modo se debe señalar que la situación actual es de una naturaleza esencialmente política. Por tanto, la interpelación adecuada es al gobierno para que ejerza el mandato democrático que le dio a la ciudadanía no una obsesión de mano dura que, si se mira con la atención, más parece un modo desesperado de defender un orden de privilegios e injusticias que es precisamente lo que enrabia y revela al pueblo. Por muy grave que sea la violencia vandálica, cuyo control, insistimos, de responsabilidad de carabineros, sería un error de cierto sector de la opinión pública ser arrastrado a una retórica políticamente correcta de arrascar vestiduras por la destrucción de un edificio, mientras al mismo tiempo son enseguecinos, violados, golpeados, gaseados y abusados miles de compatriotas No puede haber nada más prioritario ni importante que la defensa de los derechos humanos y la vida sin perjuicio de que al mismo tiempo se puedan condenar los desmatos. A raíz de todo esto, y eh, eh, con esto termino, eh, Yo le mandé una carta a los diputados, a todos, a todos los diputados, dice, el gobierno ha conseguido distraerlos, hipnotizarlos con el vandalismo, el problema principal, y ustedes saben que es así. Ustedes o algunos de ustedes señalan que será necesario que carabineros dejen de actuar con dureza frente a los manifestantes pacíficos y con blandura frente a delincuentes que saquean o incendian. Con esto se está llevando al país a la destrucción de total porque qué va a pasar con la economía si sacarba la inversión a la vez ese social o política y el desempleo pronto se va a disparar una inflación con la presión inflacionaria del tipo de cambio también y el gobierno espera parece que no ten, no tener ningún apuro como si supiera todas las etapas que tienen que darse y todos los pasos que debe dar antes el Gobierno, con ese nivel de aprobación, apela a lo único que le queda, que es el apoyo militar. ¿Y cómo lo puede conseguir? Una posibilidad es que el vandalismo no sobrepase a todos y la gente termine pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Estamos hipnotizados, todos nos quedamos dormidos. Ustedes deben saber que mientras esté Piñera en el Gobierno, las movilizaciones no van a parar. Si Piñera no está, la disposición del ánimo de la gente va a cambiar totalmente. Él es la manzana de la discordia que está a un abismo de distancia de los problemas de la gente y le da al pueblo una migaja social que no los calmará, sino más los impureza. La gente se da cuenta porque ya despertó de las múltiples violaciones a los derechos humanos, el comportamiento extremo de las fuerzas policiales y de las mentiras y engaños permanentes del Estado. Recuerden que todos somos remorteros. Si ustedes no hacen nada por cambiar las cosas realmente, el pueblo también le pasará la cuenta y no me hablen del acuerdo por la paz que no representa a nadie de los que está en la calle eso es el contenido de la carta eh, que le mandamos a los diputados no le pongo el, el, el cabezado, hacer una pausa No, pero... ¿Un mate? el audio del, del informe del director de Antinarcemia 2001 Uruguay, la periodista Jorge Alméndas. Buenas noches audiencia de Radio FM 107.5 de Puente Alto. Buenas noches Claudio, María Cecilia, audiencia de la verdad, una alternativa. Finalmente hoy jueves 28 de noviembre en horas matutinas se confirmó oficialmente el triunfo de Luis La Calle Pou, lo que significa ...que él será el nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay... ...a partir del próximo primero de marzo del año 1920. El joven abogado del Partido Nacional tendrá una gobernabilidad en coalición... ...porque eh, para su triunfo debió haber eh, conversado y lo hizo... ...con integrantes del Partido de Colorado... ...formándose así una coalición eh, con el Partido de Colorado... ...que es su clásico rival y otros grupos de corriente derechista... ...siendo uno de ellos el partido Cabildo Abierto... ...de reciente creación... ...liderada por el ex comandante del ejército... ...Guido Manini Ríos... ...cuya presencia en el escenario político... ...fue inédito en la historia uruguaya... ...tomándose en cuenta... ...debió haber eh, conversado... ...y lo hizo con integrantes del partido de Colorado... ...formándose así una coalición...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 Eh, y parámetros de vida en apariencia populares, pero que en realidad hacen a las tradiciones y a las políticas excelsas en autoritarismos, eh, discriminaciones y exclusiones sociales. Luis Lacalle Pou, hijo de quien fuera presidente uruguayo años atrás, Luis Alberto Lacalle, tendrá que gobernar en un contexto complejo a nivel interno, en el área social y económico, y con una oposición fragmentada, liderada así por el Frente Amplio, la coalición de izquierdas, que en este caso no logró repetir el triunfo después de 15 años en la gestión de gobierno. Sí, sí. Luis Lacalle Pou dispuso que el ministro del Interior sea el doctor Jorge Larrañaga, quien fue precisamente el artífice del proyecto de reforma de artículos de la Constitución que incluían la militarización de las calles y el endurecimiento de las penas, en una clara postura reaccionaria y antipopular. Si bien en el plebiscito del 27 de octubre pasado no salió, es decir, no fue aprobada la reforma por voluntad popular, ahora la interrogante sobre esta área se abre a la ciudadanía con la designación de la reñaga precisamente y nada menos que como ministro del Interior. ¿Qué ocurrirá? Bien. Este personaje buscará la forma de militarizar las calles y aplicar mano dura con el pretexto de la inseguridad ciudadana. Son algunas de las interrogantes que están en este momento circulando eh, por eh, el Uruguay y se siente entre las calles esta preocupación, esta inquietud. Nosotros estamos seguros que la arañaga no perderá ocasión para imponer su ideología dentro de un marco gubernamental de una derechización notoria. Desde hoy, ya decidida la suerte del Uruguay eh, en materia de gobierno, las interrogantes de hecho sobran y se irán acumulando. Las incertidumbres y los miedos no están ausentes, porque el cambio que se ha materializado es significativo. De tres periodos de 15 años de izquierda, de una izquierda a una entre comillas, con bemoles, pero también con logros que son importantes destacar, Eh, ahora pasamos a una derecha clara y contundente con componentes políticos preocupantes, como sea la presencia del partido Cabildo Abierto, entre otros temas. Entonces, no hay que olvidar que esta inclusión del partido liderado por el exgeneral eh, Guido Menino Ríos y el contexto de Latinoamérica hacen que en este momento el gobierno uruguayo, es decir, el titular del Poder Ejecutivo, Luis Lacalle Pou, tendrá entre manos un trabajo verdaderamente eh, difícil y harto complicado, porque seguramente las presiones internas son grandes, las presiones externas igualmente, y él, si bien tiene una orientación de derecha, de todas formas es una figura joven que buscará, esperemos, quizás no enlodarse con corrientes de un neofascismo, y de un nazifascismo declarado que está en este momento carcomiendo la América Latina y que con la presencia del partido militarista, digámoslo así, cabildo abierto liderado por un ex militar no sea gravitante para la política aplicar por el joven abogado Luis La Calle Pobre del Partido Nacional. Lo que sí queda claro también es que en el orden social y laboral los conflictos serán inevitables y el tema castigo para los violadores de derechos humanos creemos que será una asignatura pendiente y eso, entre otras cosas, nos preocupa y mucho. Ha sido este entonces para ustedes eh, el informe desde la redacción de Montevideo, Uruguay, de Antimafia 2000. Les habló Giorgia Almendras. Bueno, queridos auditores, estamos devueltos para hablar de un tema totalmente distinto a lo que veníamos hablando. Vamos a hablar de Dios y la ciencia. Hace, en este mundo tan alejado de Dios, cuando uno habla de Dios, la gente parece que se le paran los pelos, ¿eh? Eh, por todas las cosas que siempre... Eh, con las iglesias, pero Dios no tiene nada que ver con las iglesias y Dios no tiene nada que ver con los errores que cometen los sacerdotes y los pastores ahora, siempre se dijo que la ciencia y la religión eran opuestas pero hoy día la ciencia nos está alejando, nos está acercando a Dios porque se han ido dando y eso de eso vamos a conversar el día se han ido dando descubrimientos científicos que nos acercan a Dios, por ejemplo científicos hayan un mensaje de dios en el ADN. Científicos de Pitt, junto con el proyecto Genoma Humano y la Universidad Bob Jones, hicieron lo que puede ser la diapositiva más sorprendente de esta o cualquier generación. Por ejemplo, para que ustedes sepan, hay un idioma que se encontró hoy en el, ADN, en el llamado ADN basura, que los científicos por años han desechado como inútil es indistinguible del arameo antiguo aún más sorprendente cuando los lingüistas comenzaron a traducir el código en el genoma humano encontraron que las partes del guión que contenía eran a veces de muy estrecha en la composición con el resto de la biblia y a veces contenía citas bíblicas directas por ejemplo el gen humano P.I.G.B es el fósforo milasa diucógeno, un transposón no codificante, tiene una secuencia lingüística que se traduce como este y tiene parecido sorprendente con el capítulo 1 del Génesis que dice, en el primer descanso del día Dios hizo el cielo y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, GENE BMP de larga MP3. Tiene una secuencia de retrotransposones que se traduce en las conocidas eh, 1 Corintios 6.19. O, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Esto se repite varias veces a lo largo de la secuencia del ADN humano, incrustado en el código genético equivalente al arameo antiguo, que parece traducir la palabra de Dios a su pueblo. Mateo Bulder, líder del proyecto lingüista y profesor de la creación de las ciencias aplicadas de la Universidad de Bojong, ha emitido esta declaración. La evidencia de que se halla en mi opinión, es innegable la misma palabra de Dios, elegantemente tejida dentro y fuera, de nuestros propios cuerpos y almas, tan claro como el día y la belleza de ella, que Dios establecería en la verdad de las palabras en nuestros propios seres, espectáculos de su amor y el milagro. Esto queridos auditores me parece a mí que le da un mentiz a que decían que la espiritualidad no tenía que ver con la ciencia, sino que todo lo contrario, en estos tiempos donde la ciencia está tan avanzada, eh, la misma ciencia nos, nos acerca a Dios. Esto también es un mentis para aquellos que desconfían la Biblia, porque ¿cómo es posible que escribió ese Bigando usted, querido auditor? ¿Quién escribió ese código en, en el ADN en la Biblia? De los el ADN humano. ¿Quién puede haber sido? entonces esas cosas son las que tiene que, la ciencia nos está dando ahora una luz de que está presente Dios en el genoma humano, por lo tanto le da a su vez una credibilidad a la Biblia ¿Llegaron dos preguntas? adelante, si sí, por supuesto muchas gracias Claudio, acá en Estudio TOS Mira, eh, llegó una pregunta de parte de denis Cabrero, dice, interesante lo que está hablando. Entonces, si no hay ningún tipo de religión que hayan dejado los antiguos, ¿por qué la religión han tenido tanta fuerza a lo largo de la historia? Entonces, ¿eso quiere decir que no han ocultado muchas cosas del verdadero Dios y el de las iglesias no es el Dios realmente? Eh, efectivamente, tío doctor... Eh? el hombre desde que desde que es hombre siempre ha querido controlar y una manera de controlar es a través de las religiones de hecho, por ejemplo, eh, antes, eh, poniendo el ejemplo de la iglesia católica que es aplicable a las otras también la, los primeros cristianos eran perseguidos después, de, en el siglo III, mientras en el siglo IV dejaron de ser perseguidos y llegaron a un acuerdo con el emperador romano y desde el momento que comulgaron con el poder dejaron de ser perseguidos y, y optaron por el dogma a diferencia de las enseñanzas espirituales, del conocimiento espiritual porque es más fácil tener gente ignorante y controlarla que tener gente preparada yo no puedo controlar a personas preparadas pero sí puedo controlar fácilmente a los ignorantes por eso que las religiones que son igual que los partidos políticos que lo hemos hablado tantas veces buscan controlar a la gente la mantienen encerrada en el dogma de las religiones, que son mantenerlas en la ignorancia espiritual para que no sepan de Dios, porque los que saben de Dios, Dios nos quiere libres, no nos quiere, eh, Dios no está de acuerdo con lo que hacen las religiones Dios no está en las iglesias, ese Dios está en el actual bien de las personas en, en, el, en, el, en la lucha que hace cada uno de, por, por ayudar a los demás Ahí está Dios, pero no está en los templos. Eh, porque ahí no se hace la obra de no se hace la voluntad de Dios ahí. Entonces, eh, la gente está equivocada eh, siguiendo las iglesias, siguiendo los templos, siguiendo las religión. Nunca le van a dar conocimiento ahí porque son justamente ellos los que nos quitaron el conocimiento. ¿No me pudo? Sí, claro vamos con la pregunta número dos que te hace jocelyn palomino hola don claudio estoy escuchando acá desde casas viejas interesante su alocución sin embargo dígame usted que es un hombre de culto se nota eh, qué va a pasar en nuestro país lo que pasa realmente es un tema de elevación de conciencia porque si ni los políticos ni el presidente que tenemos hoy día a cargo de la nación se conecta con la necesidad de la gente será posible que ellos mismos hagan leyes en contra de quitarse sus propios privilegios y eso nos demuestra que estamos en un nivel tan bajo en la frecuencia humana es lo que usted está diciendo recientemente Sí, efectivamente estamos en un... estamos en una época de cambio de paradigma y esto tiene que ver con las energías que se están dando en este momento desde el centro de la galaxia hacia el sistema solar y hacia el planeta para producir el cambio esta, esta situación caótica lamentablemente tiene que pasar, nos va a llevar a un buen destino. Nosotros tenemos que procurar siempre hacer el bien, nada más. Pero eh, va a haber caos. Va, lamentablemente van a morir personas. Estas cosas van a ser duras, no va a ser fáciles. Eh, usted ve que hay caos no solo aquí. Hay, hay, ahora hay movilizaciones en todas partes del mundo. En Colombia se desató en todas partes, en Bolivia, en, en distintos países, no solo de América, en todas partes está, está viendo movilizaciones eh, muy fuertes, porque son las energías también, la energía la que nos impulsan, de alguna manera, a rebelarnos, porque no queremos ser sometidos. Y eso es una energía, es un proceso positivo dentro de todo, a pesar de que de que puedan haber desmanes y que usted me puede decir, pero es parte de la gente que está oprimida la rabia contenida de mucho tiempo, son los nietos de, de, de personas que fueron oprimidas en dictadura, pero ya al extremo, que pasaron cosas terribles, no indecibles, y esos niños lo vieron. Entonces, eh, y esos padres y esos hijos lo vieron, entonces se transmitió de generación en generación. Y la opresión, usted sabe que viene de muchos años. Muchos años se ambulado burlado a nosotros, tanto la justicia como la, los legisladores, el gobierno, todos, los gobiernos, todos, absolutamente todos los gobiernos no hay excepción entonces la gente ya se cansó y esto reventó y se produce un, un proceso de de una reacción en cadena cuando hay, se supera el número crítico de personas que se revelan se, ya se, se, se, se rompe la masa crítica y se generaliza completamente la apertura de conciencia y eso tiene que ver con las energías que vienen del sol central de la galaxia. Mucha pregunta, ¿no? ¿Sí? Marisol, abrazazo. Interesante este programa, Juan Carlos, los felicito, están haciendo un aporte a la comunidad, explicado muy claro acerca de lo que estaba eh, ocurriendo. Aunque no comparto todo lo que él plantea, me dice si dios existe porque permite la maldad y si dios es un alienígena o él nos creó con una tecnología más avanzada que la que tenemos en nuestro planeta obviamente en nuestro padre porque no interviene o intervienen los alienígenas para colocar orden definitivamente no solamente en nuestro país sino en el mundo sí. dios, auditor, existe. lo que pasa es que dios nos da vida y porque es la única manera que teniendo una mente podamos discernir entre el bien y el mal. Dios no quiere que lo sigamos obligados. Dios quiere que nosotros después de ver eh, el proceso de, de hacer nuestras elecciones correctas o equivocadas, nos equivoquemos, vayamos pagando nuestras deudas a través de los milenios y nos volquemos a Él, pero no a un templo, sino a hacer la voluntad divina. Hacer la voluntad divina significa muy simplemente hacer algo por los demás. Entonces, dios no interviene dios permite el mal justamente por eso para que nosotros hagamos la elección correcta pero dios no impone las cosas dios no, no se impone no impone el bien si, si yo voy a matar a alguien en este momento dios no va no va a tirar un rayo para impedirlo pero yo voy a tener que pagar esa ese, ese crimen a lo largo de los milenios Entonces, no no, no hay una intervención y, y Dios actúa a través de sus ángeles. Esto es lo mismo que como es arriba, es abajo, hay una ley cósmica. Dios no actúa directamente, sino que para eso tiene una jerarquía espiritual. Que pongámosle un nombre, digamos, es el, el padre, del hijo, el, y después vienen ángeles, y, y más abajo están los extraterrestres. Entonces, todos... Al igual que una empresa donde tiene un presidente, un gerente y un ejecutivo, todos hacen la voluntad de que, que está más arriba, del presidente que dictó la pauta. Aquí es lo mismo, Dios da una, una pauta y los otros, los cristo los ángeles y los extraterrestres hacen su voluntad, los que siguen su voluntad y la cumplen. Entonces, Dios no hace todas las cosas directamente, pero para eso actúan otras personas, la jerarquía espiritual. no sé si, si le quedó claro lo que, lo que le quise... Sí, sí. ¿A una sí, vamos. estamos compartiendo el programa la verdad una alternativa que se transmite todos los días jueves a partir de las 20 horas junto a claudio alfonso rojas aquí en la radio cuente alto 107.5 FM Estéreo Vamos a la música y estamos de regreso con Claudio Alfonso En 3 minutos más Y hay más preguntas para él, así que prepárese Vuelta. estábamos hablando de Dios descubierto de alguna manera por la ciencia. La cosmología moderna indica que el universo tuvo un principio. Si el universo tuvo un principio, tuvo que tener una causa no física que exista fuera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, es razonable pensar que nuestro universo llegó a la existencia gracias a un creador. Desde las estructuras enormes del universo hasta el mundo microscópico de partículas subatómicas, la ciencia ha revelado el impresionante orden se encuentra en el universo. Nuestro universo no tenía que ser así. Hay muchas más razones por las cuales el universo pudiera estar en caos en vez de estar en orden. Si Dios no existiese, sería muy improbable de que el universo tuviese orden, sin embargo sabemos de experiencia directa y de observación que las mentes crean orden, por lo cual es razonable pensar que un ser nacional ordenó el universo. Y esto es muy importante, se ha confirmado una y otra vez en la física moderna, que hay muchísimas características que contiene nuestro universo que si son cambiadas, en lo mínimo, la vida no sería posible. Tanto es así que hay más de 200 parámetros conocidos y que justifican las características que debe tener un planeta al momento de sustentar vida, o sea, tiene que estar tiene que darse todos al mismo tiempo estos parámetros o sea, hay una, una, un, un tema estadístico de probabilidad que es un, una, un término eh, que se usa que es la probabilidad condicionada o sea, tiene que ocurrir un evento junto con el otro y el otro y así no puede ocurrir en forma aislada sino que todos a la vez para que se dé las características que tenga que deben tener un planeta para sustentar la vida entonces eh, y esto está avalado por, por científico un escritor estadounidense, Eric de Metaxas señala eh, este tema entonces eh, me dices tú, eh, Juan Carlos que tenemos preguntas sí. finalmente pregunta Macarena González que está muy atenta al programa y es de Providencia está escuchando la radio le llama mucho la atención esos temas ¿cómo definirías tú a Dios, el Dios de las religiones el Dios de los dogmas quién es Dios finalmente y la Biblia habla de Dios sobre todo el Antiguo Testamento o ese no es Dios porque lo que tú estás conversando el día de hoy, pareciera que no es Dios te dice Macarena P pregunta la pregunta que, que me hace Macarena da para unos tres programas pero sí. Es muy profunda la pregunta, muy grande, muy amplia, y yo soy muy pequeño para contestarla, pero voy a tratar de hacer lo posible para tratar de cubrir eh, eh, tu demanda. Mira, eh, Dios, por definición, es la inteligencia cósmica universal. Lo que en las religiones es la en la Trinidad es el Espíritu Santo, que es la persona más elevada de, de la Trinidad. Después está el Padre y después está el Hijo. ¿Y por qué es así como Trinidad? Porque la inteligencia cósmica universal que es, está en todas partes, en cada partícula, hoy día se descubrió la partícula de Dios existe, y hoy día, y justamente ahí tenemos la temática que vamos a conversar, lo que dice el físico teórico norteamericano de hoy día que es Michio Kaku, que es el Einstein de esta época, eh, habla habla de la existencia de Dios y lo demuestra científicamente. pero pero él se refiere a la inteligencia cósmica universal porque Dios está en cada partícula de cada átomo como inteligencia, como pensamiento universal sin embargo nos deja libre para equivocarnos, para hacerlo en una oportunidad yo le hablé en hace algunos programas atroz atrás de cómo explicaron los extraterrestres de manera simple lo que es Dios y todo lo divino y yo lo expliqué muy simplemente para que la gente lo entienda digamos, y no sé si te voy a satisfacer con esa respuesta pero creo que es bastante didáctica la respuesta el Espíritu Santo Dios, la inteligencia cósmica universal supone que está en un segundo piso y nosotros todos los seres humanos estamos en el primer piso hay una escalera nosotros no podemos llegar hasta el segundo piso ni Dios tampoco puede bajar al primer piso porque nos quemaría de entonces se vale de que? de un padre que y un hijo que bajan uno o dos escalones después se vale ese de ángeles que baja otro escalón más se vale de extraterrestres que bajan otro escalón más y el hombre a su vez tiene en su mundo personas profetas videntes que suben uno o dos escalones de esa manera, a través de estas personas, de través de seres más pequeños que Dios mismo, pero que hacen su voluntad, Dios se comunica con el hombre. Pero de esa manera yo te puedo tratar de definir, porque esa es una definición que tienen los hechos de restos, eh, para nosotros, eh, con qué lo que es Dios. Pero el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios porque en el Antiguo Testamento, especialmente los cinco primeros libros que es el llamado Pentateuco, que dio origen al Talmud, de los judíos habla de matanzas y, y ahí mismo en el, en, el, en el Éxodo Dios le da los mandamientos a Moisés y le dice un mandamiento, el quinto, que dice no matar entonces, ¿cómo es posible que Dios se contradiga? Es decir, no matar es general es genérico, no es que decir no es que voy a matar a algunos no voy a matar a los, a los no judíos voy a matar a los judíos no puedo, es absurdo, no matar es no matar entonces hay muchas contradicciones en el Antiguo Testamento porque hay intervención de, de falsos dioses como Molo, como Yahvé, como Bal, que son deidades nefastas donde Satanás metió su su mano para engañar, siempre y tal es así que Jesús vino a corregir porque todos los profetas salvo Elías y Enoch fueron engañados y él vino a corregir y en muchos pasajes del Evangelio del Nuevo Testamento Jesús dice ha sido dicho tal cosa pero yo os digo o sea, te está corrigiendo ¿cómo es posible que sí? sí que Jesús corregiera algo que fuera del verdadero Dios no es que había falsos dioses en el antiguo testamento entonces el nuevo testamento es mucho más fiable que el antiguo testamento el, el, el antiguo testamento tiene pasajes de intervenciones de Dios pero también lamentablemente los profetas escucharon otras voces fueron engañados entonces cuidado espero darte algún haberte dado un baní de una respuesta porque es muy difícil la pregunta que me hiciste querida auditora, de verdad muy difícil pero en el poco tiempo que tenemos es muy es muy difícil responder adelante le... si, sí, por supuesto, si, sí, este programa es de ¿no? no es nuestro mira claro que la gente le llama mucho la atención los temas que tú estás tratando, mira pregunta Gonzalo Fred, hola estimado juan carlos y don claudio muy interesante este programa me llama la atención si en el adn está por decirlo así encriptado la, la deidad dios deberíamos ser seres inmortales no si Dios eterno deberíamos ser seres inmortales sin embargo porque morimos dónde vamos después de la muerte vuelve la volvemos a evolucionar, volvemos a nacer cuál es el objetivo de la vida finalmente don claudio bueno, el, el objetivo la vida es justamente el autoconocimiento de llegar a conocer a ser dioses en el evangelio ha dicho jesús le dijo a los fariseos soy dioses cómo es posible que le haya dicho eso en realidad lo que le dijo es tenéis la potencialidad de alcanzar o de llegar a ser dioses todos podemos llegar a ser dioses usted querido, auditor, y yo, y aquí la gente de producción también, todos vamos a llegar algún día a ser dioses falta mucho para eso, pero nosotros sabemos que estamos muy lejos de eso, ¿cierto? entonces, al, al, al mirar esa sentencia bíblica ya está implícita la reencarnación nosotros vamos a un camino evolutivo justamente para subir la escala que estábamos describiendo hace en la pregunta de la auditora respondiéndole a la auditora tenemos que subir esa escala para llegar algún día a ser dioses y parece una locura pero está, está avalado por por la Biblia, está avalado por los seres muchísimo más evolucionados que nosotros, el hecho de que, que aparezca el ADN no significa que seamos inmortales, nosotros somos almas, Dios nos ve como almas, para Dios nuestros cuerpos es el romaje y a veces morimos en un accidente y, y puede, puede parecer injusto, pero pero si, Dios se preocupa de que nuestra alma se mantenga pura para que avance, porque la muerte en realidad no existe, tenemos siete cuerpos y el cuerpo físico es uno de los siete, entonces nosotros seguimos sintiendo y viviendo mucho más intensamente cuando dejamos el cuerpo que cuando estamos en el cuerpo, entonces la muerte en realidad no existe y el hecho que aparezca Dios en el código genético es una muestra para que nosotros en este tiempo cuando ha sido dicho que la verdad saldrá a la luz que está en la Biblia efectivamente cuando ha sido dicho que la verdad será conocida entonces es para, para fortalecer de alguna manera nuestra fe para que de alguna manera Dios nos da tantas herramientas para que nos acerquemos a Él esta es una más Otro, en otro, en otras partes nos da milagro, por ejemplo, ¿sabía usted que en un pueblo de Colombia hace dos años atrás llovió sangre? Un pueblo chiquitito, pero pequeñísimo. No salió en ninguna parte, ¿cierto? Y fue examinada científicamente. ¿Y por qué no sale en la tele? Porque justamente a nadie que maneje el mundo y que tenga poder le interesa que eso se sepa. Porque a la gente no le interesa, al poder no le interesa que nos acerquemos a Dios por ningún motivo porque no, nos hacemos fuertes cuando nos acercamos a Dios y eso no quiere que seamos quienes nos dominan y nos manejan, no quieren que nos acerquemos a Dios, entonces Dios nos da distintas herramientas para acercarnos a Él, tenemos muchas herramientas muchas señales que, que estamos viendo en este tiempo para acercarnos a Él lo que pasa es que estas señales no aparecen en los medios masivos tenemos que buscarlas y eh, por ejemplo hay montones de milagros que se producen lágrimas de sangre en, en imágenes religiosas no es que uno haya no es que uno esté adorando una imagen pero si usted tiene auditor con su descendimiento ve una imagen las ve por todos lados y la ve llorar sangre qué pasa ahí no hay una bomba dentro de la imagen que, que esté eh, eh, fluyendo y, y bombeando sangre humana, sino que es un es una intervención divina en una imagen inerte, que no tenemos que adorar la imagen por sí mismo, tenemos que adorar a lo mejor lo que representa esa imagen, pero cuando aparece una imagen con un llanto, que yo personalmente he visto más de una vez, de sangre, es absolutamente conmovedor, la reacción humana es pero... Es no sé, es tocarse ponerse porirse la mano en el pecho y reconocer en lo más interno de de nos, de nosotros, es lo más íntimo de nosotros que nosotros no lo vemos, sino hasta que nos vemos sometidos a esa experiencia de que hay algo que no no, no tenemos explicación y que nos sobrecoge. Fíjese que todos tenemos de alguna manera, todos ateos y todo el mundo tiene de alguna manera la conciencia, por ejemplo, ¿qué pasa cuando cuando uno cualquiera que sea una noticia de un, un gran terremoto dicen o una catástrofe grande dicen catástrofe bíblica o catástrofe apocalíptica está en nuestra en en nuestra conciencia más in, interna en el subconsciente a lo mejor viene de otras vidas o no sé exactamente cómo, pero está internamente arraigado ese concepto intuitivo de que sí, que Dios actúa de alguna manera con la fuerza de la naturaleza que Dios eh, eh, provocó eh, o que o que las catástrofes más grandes van a ser el apocalipsis o que de alguna manera eh, una intervención de Dios en la naturaleza es algo eh, que se ve en la Biblia o sea, de alguna manera sin saberlo tenemos muchas cosas que están dentro de nosotros y no las vemos pero están ahí bueno dejate las cosas ¿eh? llegaron otras preguntas más bueno sigamos ¿Pero? sigamos con con nuestros autores si somos Macarena esperame aquí la tengo Macarena ahora ya te pregunta y dice bueno es interesante lo que usted plantea entonces con todo lo que usted está diciendo si algún día se revela toda la humanidad tendrían que acabarse todos los sistemas toda la estructura todas las religiones Y quedaríamos que qué ¿Qué pasaría finalmente con esto don claudio eso va a pasar muy pronto querida auditora muy pronto más pronto de lo que usted se imagina esa caída de todas las estructuras en la caída de todos los sistemas y caída del poder de verdad y quienes realmente quienes realmente hagan el bien y no piensen en solo en, en, en, en su familia y en el, los, en los bienes materiales van a participar de ese nuevo mundo quienes han estado en el poder no van a participar entonces eh, esas cosas van a pasar efectivamente, porque viene un cambio de, de paradigma y esta energía lo están promoviendo es la separación del trigo y la cizaña que sale en la Biblia muchas veces, es como usted quiere llamarlo el juicio el juicio final eso es no es otra cosa entonces eh, estamos viviendo ese tiempo ya estamos empezando a vivirlo con con todos estos procesos dijimos una vez en este programa más de una vez de que Dios nos somete a situaciones caóticas para sacar lo mejor de nosotros y, y pusimos el ejemplo del terremoto cuando tuvimos el terremoto del 2010 vimos grandes cosas que hacían nuestros compatriotas ¿por qué? porque sacan lo mejor de nosotros las situaciones difíciles cuando estamos todos bien no, no sacamos lo mejor de nosotros Entonces Dios quiere que saquemos lo mejor de nosotros Justamente porque nos quiere medir Para considerarnos o descartarnos Para considerarnos en, en su rebaño O simplemente dejarnos como la paja que va al fuego En fin, como usted quiera llevarlo Pero esto no se lo van a decir nunca en, ninguna, en ningún templo Ni ninguna religión, jamás Porque la quieren ignorante para ellos es la única ventana hacia Dios. Por eso que nos mantienen ignorantes. Bueno, eh, parece que estamos en la hora. No, a dar un par de minutos. ¿Te queda otra pregunta? No, dale con el tema. Bueno, eh, estábamos hablando eh, de el científico, el Einstein de esta época, que es Micho Kaku, sorprende con el hallazgo de evidencia irrefutable él dice, Dios sí existe una de las eminencias más respetadas de la física cuántica asegura que existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo, antiguamente los físicos eh, en tiempos de Einstein no, no, no sabían que decían que Dios no era cognosible palabras de Einstein hoy día, Kaku que es el Einstein de esta época, dice habrá encontrado la evidencia física de la acción de una fuerza que lo gobierna todo Para explicar su teoría, el físico hizo un semi-radio primitivo de taquiones, que son partículas teóricas capaces de despegar la materia del universo o el contacto de vacío con ella, dejando así todo libre de influencia del universo que les rodea. Con una tecnología creada en 2005, estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia. He llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por las reglas creadas por una inteligencia no muy diferente de su juego de ordenador favorito, por supuesto más complejo e impensable. Bueno, aquí yo tenía muchos, muchos por ejemplo, eh, no nos alcanzar el tiempo, pero tenía por ejemplo varios iniciados grandes inventores genios físicos, científicos, como Edison, como Hatterway, como Werner von Braun, el de los co co co co co co como Newton, como Schrödinger, como Kepler, todos hablan eh, me lo voy a saltar, pero todos hablan de Dios como algo inmenso eh, a pesar de que eran científicos sí. y bueno, como se nos acabó el tiempo tenemos que terminar acá lamentablemente el tiempo es implacable y bueno eh, nos quedamos con varias cosas por comentar, pero bueno las dejamos para, para otro programa muchas gracias queridos auditores me encantó estar con ustedes y muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.